Sé que sé que es ese mal bicho Todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves mal bicho. Sen que so maldicho Así como te ve maldicho sé que se que se se malvicho sé que se que se se malvicho To se que so malvicho Así como te ves maldicho sé que se que se segues se segues que se se xo no voyto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 si no hay justicia y escrache con los hijos en la casa. En calle Si no hay justicia Hay escrache Con dos hijos En la calle Gràcies.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 Cufra Humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.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 Alemaña, Cuebrapon soñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Me estás oyendo inútil Llena del infierno Cuánto te odio y te desprecio Maldita sanguijuela Maldita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 de los poblacionales hablo a chucha y no tengo modo darle somos los gauchos sureños hablamos mal y tomamos pipe soy de lo más animal aprendimos a nadar en los canales juego con la tierra todo por la calle que no me permiten nunca como un tigre pollo soy de lo más ordinario caminamos transformando el diccionario No cachai, siempre yo escucho, que mi raza la mala, que no nos merecemos nada, y que no reclamemos nada. Y somos quienes se sustenta la riqueza, el poder la tentación, de esta hipocresía nobleza. Soy la vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy pa' fletaria, canción con tetataria. Porque la música oficial no acepta crítica social. pa' fletaria, canción con tetataria. La canción negra de puro sufrimiento. Por este pueblo reconocimiento. Canción de calle, de micro y de No diario ni en la tele, pero la encuentra en mil colores en las paredes criminales, Si te pones a pensar. Somos delincuente para la cultura oficial. Nuestra versión no está en el diario ni en la tele. Pero color en la pared de criminalista si te pones a pensar somos delincuente va la cultura oficial ya Javier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 divididos los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos por ellos canto por ellos canto que entre pianos azules y guitarras amarillas cimientos del alma son tantos, tantos y tantos. Por ellos canto. Cante como si supiera todo el aire de mi cuerpo y al borde alegría la muerte nos quito el sueño los horrores del poder son tantos tantos y tantos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 contengo son tantos tantos y tantos los amo que contengo son tantos tantos y tantos los amo es que contengo por ellos canto estás escuchando desde la otra oreja